Bueno, no lo habíamos dicho en la introducción. Estamos en el 94.5, la FM de la UTN Regional Mendoza. Esto <coughs> es la sed de los peces que carraspeas. Es el estimado Jarvis López que acomoda su voz, se prepara para seducir al éter y también, por qué no, para eh, agudizar, o, a, sí, dije bien, eh, sus sentidos y... Y de alguna manera también poder volcar toda esa concentración en la columna que viene ahora con el señor Diego Sturward. eh Sí, además se ha sumado Sebastián, que el mes pasado no, no nos acompañó. ¿Cómo está Sebastián? Bien, ¿qué tal? Sebastián Tousa, es? digamos su apellido, el intelectual del eh, programa. Por supuesto. ¿Cómo lo presentamos? ¿Como licenciado? Este, doctor. Doctor, eh. claro, doctor. No sé, no, no, no a... busque, busque, eh, porque eh, voy a buscar un nombre. Es que pronto va a ser su columna sobre tecnología y sociedad en este programa. Ya lo estamos comprometiendo. Eh, sí, bueno, vamos a hablar, eh, primero lo vamos a saludar a Diego Sturward, eh que está en Buenos Aires. Eh, Eh, autor de intelectual, militante, investigador, eh, que escribe en el blog Lobo Suelto, eh, y participa en múltiples espacios y colectivos, eh, que no, a nosotros nos resulta muy interesante y no, nos da un panorama a, distinto de lo que uno generalmente ve en los medios de comunicación o en, en los medios a, a, a través de los cuales nos informamos diariamente. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. ¿Qué tal? Está? Buenas noches. Ahora se, se lo cortó un poquito recién cuando estabas este cuando estabas hablando. Espero que, que pueda escucharlos bien. Eh, lo, lo saludo a todos. Bueno. Nosotros eh, te escuchamos perfecto. Eh. Esperemos que no, nos que reciba de no la misma manera. Que no nos falle. El... Ahí, ahí, ahí va bien. Bueno. Eh, Diego, eh, bueno, acá lo presentamos a Sebastián, que no sé si lo querés saludar. <risa> <risa> por su supuesto, esta situación es incómoda. <risa> ah, sí, incómoda, Diego. Eh, no, eh, la cuestión, bueno, la vez pasada estuvimos charlando un poco de eh, ciertas categorías o conceptos que utilizan ustedes en estos múltiples espacios donde discuten, eh, investigan, militan. Eh, por ejemplo, estuvimos hablando de situación micropolítica, políticas del común. La idea era seguir con algunas otras palabras claves, por ponerle un, un título, eh, que son como fundamentales dentro de estos análisis Eh, ya la, o, o sea, en, en otras oportunidades, cuando hemos charlado, o sea, vos las has utilizado, pero por ahí hay parte de nuestro público que no entiende de qué estamos hablando. Entonces, para eso la idea es que nos pongas eh, en autos, como se dice en la jerga eh, del derecho. Eh, por ejemplo, yo había pensado para hoy eh, comenzar con subjetivación. Eh, que es una palabra que utilizan mucho y, y que es como fundamental dentro del análisis que ustedes hacen. Bueno, eh, bueno vamos a ver cómo, cómo organizamos una conversación con respecto a estos a estos temas que corren el riesgo de, de volverse un momento de, de clase, digamos, de clase en el sentido sí, sí, más bien. desagradable del asunto, en el sentido de una... Las cosas son las de definiciones, porque sabemos que las clases también tienen sentidos mucho más interesantes y ricos. Eh, yo no sé, me, me da la impresión de, de que el problema de la subjetivación, obviamente, que, que, que pertenece al campo de los problemas de la subjetividad, que a partir de los años 60, yo creo, empezaban a volverse un poco como central lentamente en, en la, la experiencia intelectual yo creo que europea eh, en un comienzo pero que también supongo digo me da la impresión de que esto de te origen en el psicoanálisis no una lenta progresión de, de, de la preocupación por la cuestión del llamado sujeto este, como algo que se produce como algo que no es natural como algo que no obedece a una estructura a unas facultades a una especie de, de digamos de constitución antropológica de origen sino que se construyen experiencias que se construye en situaciones diversas y yo creo que en los años, años 80 y 90 debe haber llegado sobre todo a través de Foucault y toda una trama de, de discusiones este contemporáneas a lo que fue el mayo del 68 o posteriores a mayo del 68 llega también al plano de la política en el sentido de que eh, no se da, no se da no se da por natural el problema de cuál es el sujeto de la política o cuál es la subjetividad de la política, yo propondría en este punto su, superar la palabra subjetivación por eh, creación de modos de ser, uh -huh. porque me parece que es menos, menos compleja la palabra no si sí, decir, me parece que la expresión modo de ser puede ser más sencilla y puede sustituirla muy bien, si sí, subjetivación es la creación de modos de ser, claro, Eh, me parece que el, el problema de que cada vez más pensamos que tanto la economía, la producción económica, como todo el problema de la comunicación, de las redes sociales, todo esto que ahora veo que Sebastián va, va a trabajar en una columna, unas columnas seguramente interesantísimas en el programa, como todos los problemas relativos también a la filosofía o al pensamiento, como todos los problemas ligados a la, la creación de, de modo de ser, de modo de existencia, están todos teniendo en el centro este problema de la subjetivación o de cómo se crea modo de vida. Y me, me da la impresión entonces que eh, esto tiene mucho que ver con un tipo de desplazamiento de los problemas políticos, que ya no son solo problemas jurídicos, ya no son solo problemas institucionales de la forma Estado, ya no son solamente un problema de ciudadanía, sino que ahora cada vez más nos interesa saber qué tipo de percepciones tienen las personas o los colectivos, qué tipo de sensibilidades se ponen en juego, eh, qué categorías tienen para comprender las cosas. O sea, que creo que por el lado de la subjetivación se arma un plano que articula lo económico, lo comunicativo, digamos, los modos de vivir la ciudad, este, y que eh, ponen en el centro esto que estamos llamando la creación de modos de vida o la creación de modos de ser, que me parece que es una cosa muy relevante porque precisamente desnaturaliza, desobjetiviza, este, el modo en que vivimos, ¿no? más bien es un problema político el modo en que vivimos, el modo en que nos damos forma a nosotros mismos. Uh -huh. Este, y otra cosa interesante me parece que pensamos así es que el problema de la subjetividad de la subjetivación deja de ser un tema exclusivamente individual o un tema exclusivamente privado. Y se entra en un juego por el cual el modo de ser de la subjetivación Tiene, por supuesto, una dimensión individual, singular, pero también tiene un plano colectivo y tiene un plano social, digamos. Entonces, en todos estos planos, al mismo tiempo, se juega la constitución de modos de ser. claro, Sí, en realidad, bueno, la, la pregunta es porque ustedes en sus análisis eh, plantean esto de que eh, los gobiernos llamados progresistas o populistas, o como quieran llamarlos, o sea... Eh, como que no se prestó atención justamente a cómo el neoliberalismo siguió operando y generó una subjetivación eh, o, o un modo de vida que, o sea, que la discusión pasa más por la superestructura y, o por el tema del Estado, de la economía, y no se prestó atención a cómo justamente se, se van generando sujetos neoliberales más allá de si el gobierno lo tiene un... Una, o sea, un partido, un, una fuerza política no neoliberal o una fuerza política neoliberal. Claro, exactamente. El, el problema de la, de la subjetivación lo que permite es romper esta distinción entre las macro y micro políticas de que hablamos otra vez, o cambiar, eh, digamos, eh, tratar de no no no caer en separaciones un poco artificiales entre los problemas políticos del Estado, por un lado, uh -huh. y por otro lado el problema de cómo cómo vivimos ¿no? nuestras vidas concretas. Yo creo que ahí el problema que vos este, estás este, aludiendo, y en que hemos trabajado bastante, yo creo, varios varios compañeros y amigos y eso, es el problema de que después del 2001, a nivel de los modos de vida, se destituye el neoliberalismo. Y eso llega a tal punto de explosión que se logra deslegitimar políticamente el neoliberalismo, uh -huh. y en esos años, más o menos, en, en buena parte de la región latinoamericana sudamericana, Y que cuando llegan los gobiernos llamados privatistas eh, o gobiernos, digamos, que expresan eh, una voluntad no estrictamente neoliberal, ¿no?, que suponen, digamos, eh, sacan de juego el lenguaje del ajuste, sacan de juego en general la retórica de la privatización y, digamos, ponen en juego una experimentación institucional de otro orden más o menos exitosa, más o menos moderada, o esto se puede seguir este, discutiendo. Eh, lo que lo que ocurre es que de manera paradojal a nivel de las subjetivaciones, se puede, pues se pueden detectar, se pueden empezar a ver una una restitución de unas micropolíticas neoliberales, unas micropolíticas propiamente neoliberales, cuando digo neoliberales quiero decir Eh, que tienen como como como orientador el modo de vida ligado a la empresa, uh -huh. a la idea de libertad de la empresa, a la idea de autogestión de la empresa, a la idea de riesgo de la empresa, a la idea de competencia de la empresa. O sea que el modelo de la vida de partes importantes de la población eh, eh, eh, tiene como modelo ese tipo de subjetivación. Entonces es importante entender lo que pasa a nivel de los modos de vida y de la subjetivación porque los tiempos eh, y las digamos los mapas que se arman a nivel de la macro macropolítica no son exactamente los que se arma a nivel de la subjetividad y de la metropolítica. entonces tener en cuenta esos niveles yo creo que permite poder explicar situaciones como las que estamos viviendo hoy en el cono sur digamos donde los gobiernos de América me refiero ¿no? donde los gobiernos llamados progresistas son contemporáneos a un renacimiento de cierta racionalidad rela socialidad neoliberal uh -huh. y también digamos el... Esto explicaría de alguna manera eh, el, el equívoco que significó este esfuerzo enorme por eh, crear propios medios de comunicación del gobierno kirchnerista, eh, toda esta, esta, esta inversión en la comunicación y la creencia que detrás de eso habría consecuencias a, de apoyo al gobierno y de respaldo a lo que vendría después. Este, es decir, la subjetivación tendría algo que ver también con una dimensión que no pasa por lo llamado ideológico, ¿verdad? Tendría algo que ver con, con el cuerpo, con... con las prácticas. Con las prácticas. Claro, claro, digamos, este la idea de que... Bueno, creo, creo, creo que Si ah, no, bueno, lo, lo, lo, lo, lo citamos, ¿no? Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, haciendo un balance de lo que ha ocurrido en... ...en las elecciones últimas con Bolivia, que fue, una, fue un referéndum en realidad para, para intentar prolongar la posibilidad de re la reelección de la fórmula presidencial... ...de Evo Morales y Álvaro García Linera, digo, haciendo un balance de ese, de ese resultado electoral, él decía que eh, el ingreso de masas postergadas en Bolivia al consumo ha dado lugar a una especie de nuevas clases medias, digamos, ¿no? Y que esas nuevas clases medias, que gracias a las políticas del gobierno actual habían accedido al consumo, sin embargo, eran clases medias despolitizadas, que es una manera de decir, eh, no votan al propio gobierno que, que les dio ese beneficio, sino que votan en contra. Entonces ahí surge una idea de politización que está desanclada del problema de, eh, del ingreso al consumo. Y ese, esa, ese desanclaje es el que me parece que estamos pensando ahora, porque si nosotros pensamos que el, la incorporación al consumo crea modo de vida, es subjetiva, y después tenemos que eh, suponer que hay un esfuerzo adicional que hacer, es decir, exterior, que es el de la politización, como si fuera la politización algo ajeno al modo en que se crea modo de vida, y entonces politización vendría ligado a lo que clásicamente llamamos ideología, básicamente discursos, digamos, ¿no? Eh, entonces ahí eh, nos queda eh, nos queda fracturada la experiencia, digamos, porque no nos se nos permite pensar que el modo en que se accede al consumo, que el modo en que se accede a la llamada inclusión social, que el modo en que los sectores populares son llamados así como rápidamente nueva clase media, eso ya implica crear modo de vida. Y entonces, por lo tanto, hay ya una política ahí no es simplemente que falta una política porque faltaron enunciados o porque faltaron discursos ideológicos o porque hubo debilidad ideológica, sino que la ideología, en todo caso, si es que existe, no puede existir separada de la experiencia de los afectos, de la experiencia de las percepciones, de la experiencia de los cuerpos, ¿no? Salvo cuando tengo una, una idea de ideología muy universitaria, digamos, muy intelectualizada. Entonces, exactamente, me parece que el problema del modo de vida tiene que ver con reintroducir la política al interior, digamos, de la producción de modo de existencia. Uh -huh. Eh, y no sé si, si vamos a tener tiempo para esta pregunta pero en todo caso lo seguimos hablando después porque ustedes han eh, digamos desde hace mucho tiempo han venido trabajando sobre esta eh, a, a partir de esta, de esta idea que ustedes han llamado la investigación militante ¿de qué manera digamos pens estaba pensando mientras hablaba eh, si, si sería digamos una forma de, de trabajar de intervenir de, de, de producir subjetivación Eh, de, digamos que no eh, dejando de lado toda esta cuestión de la pedagogía de la, la ideología este, sería más o menos por ahí la, la idea claro, sí, sí yo creo que la, lo que en su momento eh, eh, varios grupos llamamos investigación militante supongo que hay grupos que lo siguen que lo siguen enunciando que le sigue interesando ese tipo de, de, de enunciados es en una forma, es una práctica teórica es decir Era un intento de conceptualizar, era un, de un intento de darle forma a, a dimensiones de la experiencia que de hace unos 10 o 15 años tenían que ver con la emergencia de movimientos sociales, organizaciones sociales, formas de lucha en medio de la crisis que eh, efectivamente que creaban digamos una subjetividad un modo de existencia por fuera de las formas más tradicionales de la política. Entonces el problema creo que se planteaba era cómo darle a esa experiencia una visibilidad, de cómo contribuir, digamos, a que esa nueva experiencia tenga, tenga una comprensión de sí misma, pueda, pueda digamos, fortalecer su propio pensamiento. Entonces, este, en aquel momento investigación militante yo creo que tenía ese sentido, ¿no? El sentido de una politización interna a la creación de modos de existencia en lucha en medio de la crisis. Mm. La pregunta porque, que, digamos, que yo me haría es, sería... ¿Qué pasa con las prácticas de investigación militante en los momentos en donde no hay una crisis abierta en el sentido explosiva, como fue en el 2001, eh, donde más bien hay una disputa en el plano de las subjetividades y lo neoliberal disputa fuerte en ese plano? Y donde la política, entendido como sistema político, se resituó, se normalizó, se relegitimó, digamos, ¿no? Si pensamos la situación actual en relación al dos mil es muy notable la transformación incluso los propios oficios no porque el, el, los intelectuales, los intelectuales académicos, etcétera, los investigadores eh, rentados y profesionalizados han vuelto a tener también un protagonismo y un prestigio que no tenían que no tenían hace década y media entonces la cuestión de cómo se reinventa la investigación militante, eh, creo que tiene mucho que ver con la pregunta de cómo se puede percibir lo que puede haber de contrapoder a nivel de la creación de modos de vida. Yo pienso que esta pregunta es una pregunta abierta, es una pregunta, digamos, sobre los modos de politización eh, en una época como esta, cuando pensamos la politización no sencillamente como ganar una elección o amar un partido político, sino esto que estamos diciendo de participar activamente en la constitución de modos de existencia. Ahí y yo tendría hoy bastante más preguntas que respuestas. Sí, eh, bueno, habíamos pensado o había pensado, no fue bastante arbitrario el, el un par de palabras más, pero me parece que nos vamos a quedar sin tiempo. En todo caso, eh, vamos un poco más a la coyuntura, no sé si, qué análisis tenés para... Eh, dos temas. Uno, la vez pasada cuando charlamos... Eh, Al otro día, desde la charla, del diálogo, salió que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional eh, hizo un comunicado donde planteaba que se presenta, se va a presentar a las próximas elecciones en México, que van a llevar a una mujer indígena como candidata. Eh, ¿Qué análisis tienen al respecto? Y si tenés algún análisis eh, en caliente del, de lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos con la elección presidencial. Bueno, solo impresiones, porque ni tengo mucha información de ninguno de los dos procesos Ni tampoco he tenido conversaciones eh, reveladoras con otras compañeras o compañeros que yo pueda compartir Así que lo que tengo son, si quieren, una impresión sobre cada uno de los temas Sobre vale. El tema del zapatismo eh, Lo primero que me parece que hay que decir es que el zapatismo nunca fue un movimiento dogmático respecto de las elecciones no. Es decir, eh, salió un artículo en la lleve Jornada de Hernández Navarro, que recomiendo mucho, donde él explica muy bien la posición de la, ante las elecciones que el zapatismo tuvo ante cada una de las elecciones. En todos los casos, el zapatismo, más que decir, no voten, no crean en el sistema político, dijo más bien, organícense y luchen. Y ese organícense y luchen vino acompañado en algún periodo por una campaña, en otro periodo por algún apoyo a algún candidato local en Chiapas, en otro periodo se recibió a Cárdenas, Juan Temoc, es decir, me parece que el zapatismo es lo que no cree en el sistema político electoral burgués. Uh -huh. No cree, no se está sumando a eso, no apoya a eso, no es parte de eso, no cambió de posición en el sentido de que haya cambiado su valoración al respecto. Me parece que lo que el zapatismo está haciendo junto con el Congreso Nacional Indígena en México es seguir pensando cómo hacer para tomar las elecciones como momento de lucha abajo y a la izquierda. Cualquier intento de generar confusión sobre esto Cualquier intento de llevar el zapatismo a una especie de centroizquierda progresista, cualquier intento de chicanear o denunciar el zapatismo diciendo siempre dijeron una cosa y hacen la otra, para mí está en el campo de la estupidez y no me resulta muy interesante analizarlo. Yo, la actitud que tomo frente a lo que está pasando en Chiapas y en general en el sur de México y en las luchas que estén viviendo en México es seguir con la admiración de siempre, la información de lo que está pasando, e imaginarme el nivel de complejidad que debe tener esas discusiones y esas elaboraciones, Y como en otro momento nuevo de la vida del zapatismo, que es una vida muy rica, ver cómo los compañeros allá van resolviendo estas situaciones, qué sale, qué no sale, pero algo hasta salverá de que me parece que el zapatismo ha tomado siempre las elecciones como un campo de lucha y ahora están probando una táctica nueva en ese campo de lucha, de ninguna manera me resulta... Este, um, Verídico a la idea de que se han convertido en un partido político progresista ¿no? Entonces eso con respecto al zapatismo no sé si, si, sí, sí. si lo sí. ven claro muy claro y respecto a las elecciones en Estados sí. Unidos con respecto a la selección de Estados Unidos es muy poco lo que puedo decir leí esta mañana en Página 12 una, una conferencia que dio ayer la expresidenta la ex Cristina Kirchner en Florencio Varela en la Universidad Jaurelche rodeada por una serie de funcionarios, como por ejemplo el intendente de Varela, que es eh, Julio Pereira, ¿no? Y ella dice ahí que en realidad lo que hay que pensar es que acá no hay una disputa entre Estado y mercado porque en realidad siempre hay Estado y el Estado siempre tiene que elegir. O juega con las corporaciones y las grandes empresas, digamos así, o tiene una presencia frente a las mayorías. Así y que en realidad lo que está pasando hoy en el mundo es que hay un rechazo total de las políticas neoliberales, o sea, digamos, del Estado jugando en favor de las empresas y el mercado, y que este, entonces Macri está en una posición completamente eh, anacrónica, ¿no? Entonces, eh, lee a Trump, digamos, lee la derrota de Hillary como una derrota al neoliberalismo. Yo creo que está, está muy acertada la, la lectura que hace Cristina Kirchner en el sentido de que el Brexit, la elección de Estados Unidos y muchos fenómenos de Europa hoy Son fenómenos que expresan muy bien la crisis al neoliberalismo y el descontento popular al neoliberalismo. Lo que me parece es que es absolutamente insuficiente tener estas dos categorías, el Estado con las empresas o el Estado con las mayorías, porque en ese caso, ¿dónde pondríamos a Trump? ¿Pondríamos al Estado con las mayorías? Claro, Cristina Kishore lo que hace es, es eh, que la gente no hizo un voto racista, dice ella. Hizo un voto que pide Estado. Ahora, sí si Trump previsiblemente traiciona ese mandato, y no hace un estado de, para las grandes mayorías, entonces este, ahí se abriría una crisis, situación nueva, etcétera Bueno, me parece completamente insuficiente ese análisis. A mí lo que me parece es que es muy posible pensar que haya una subjetivación racista de masas. Lo venimos viendo hace muchos años, no es algo que nos vaya a parecer tan nuevo. Y no me parece que la única que la única disyuntiva para pensar esto sea más Estado menos Estado o Estado mercado. Me parece que hay que pensar... ¿Qué es lo que está pasando en Rusia? ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasa con el Brexit? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que el descontento popular de una parte de la clase trabajadora, que todos suponemos que es una clase trabajadora más bien nacionalista y blanca, digamos, toma la iniciativa a la hora de plantear eh, la crisis al neoliberalismo, y en lugar de plantear discusiones más humanísticas, más abiertas, más complejas, más democráticas que tiendan a desestructurar mejor las jerarquías internas, que tiendan a plantear un, un cambio, digamos, de las de las estructuras, lo que hacen es justamente eh, cerrarse ante la globalización sobre un imaginario que puede ser un imaginario con muy, muy problemático, pero muy, muy problemático, muy autoritario, muy fascistoide y también muy funcional a grandes, enormes empresas capitalistas del centro del mundo. Entonces, quisiera decir que no veo nada positivo en la elección de Trump, no me parece que haya que buscar cosas positivas no me parece tan fácil pensarlo de Trump desde el par, digamos, el Kisler y el de la coyuntura argentina ah. y me parece que más bien habría que seguir las cosas que está escribiendo Franco Berardo Bijo, eh, hoy justamente escribió un texto sobre eso, está publicado en Cuadernos de Crisis y a y subir ahora en el suelto, Suelto. Eh, creo que hay que seguir el razonamiento por el cual este, las izquierdas hemos fracasado en, en, en, pro, en proponer una imagen para la crisis del neoliberalismo y son estas derechas reaccionarias las que están dando causa a ese descontento. Bien, bueno, eh, anarquiacoronada.blogspot.com para aquellos que quieran leer el, el artículo de Bifo que van a subir De todas bueno, maneras lo vamos a compartir en nuestra página claro. con esta entrevista Y también, ¿no? también aquellos que quieran seguir leyendo a Diego y a, y a todos los que escriben en, en el blog eh, Bueno, ya nos quedamos sin tiempo, te agradecemos Diego Eh, te mandamos un abrazo y el mes que viene, si es que estamos acá, porque no tenemos fecha todavía hasta cuándo vamos a estar, eh, seguiremos dialogando y seguiremos compartiendo eh, todos estos análisis que hacen ustedes acá. Eh, muy agradecido por la conversación. Abrazo grande y ojalá hasta la próxima. Bueno, dale. Un abrazo. Un abrazo. Bien. chao. chao.